Muy bien acá, con el frío nuevo este que tenemos, que sí. tarde, pero llegó. Estamos inaugurando frío. Exactamente. En, en, en esta nueva temporada. <ríe> eh, Mauro, ¿de qué hablamos hoy, a ver? Bueno, tenemos una tarea pendiente y estamos intentando cumplir. Nos comentabas este en la, la, la pasada oportunidad sí. que estabas recibiendo una serie de, de datos, de préstamos al consumo, de este solicitudes, o mejor dicho, ofrecimiento de préstamos Y bueno, queríamos y con unas tasas importantes, unas tasas este interesantes en cuanto al volumen, este a la magnitud de las de las hipas. Bueno, eh, vamos a, a a trabajar un poquito eso para que la audiencia entienda a ver de qué estamos hablando cuando de, de qué posibilidades legales hay o qué legalidades hay dentro de esas tasas en eh, con lo que tiene que ver con el concepto de usura. De hecho, Eh, las instituciones financieras cuando ofrecen préstamos préstamos al consumo o préstamos a las empresas eh, tienen que atenerse a la ley de usura concretamente la ley 18.212 del año 2007 que lo que establece es hasta cuánto puede cobrar por interés y otros conceptos una institución financiera dentro de la legalidad por encima de dichas tasas la institución la institución financiera estaría cometiendo un delito o sea el delito de usura concretamente, que incluye los intereses y todos los cargos que se cobran adicionalmente o por separado, sí si por encima del tope legal. Entonces, eh, cuando uno va a esa ley, a la 18.212, en realidad lo que hace es remitir el valor de ese tope a partir de las tasas medias que cobra el mercado y concretamente establece que dependiendo de qué tipo de... Eh, capital sea el prestado, si es más de 2 millones de unidades indexadas o menos de 2 millones de unidades indexadas, para tener una idea, la unidad indexada está casi en 5, 4,92, entonces estamos hablando si es por encima o por debajo de eh, los 5 millones, perdón, los 10 millones de pesos, eh, si está por debajo de eh, 2 millones de unidades indexadas, la tasa que cobra la institución financiera nunca puede ser superior al 55% adicional sobre eh, lo que está cobrando en promedio el mercado. O sea, si a ustedes les están ofreciendo, a alguien de la audiencia le están ofreciendo un préstamo eh, que esté por encima del 55% del promedio de lo que está cobrando el mercado, eso es, es usura. No es eh, el mismo concepto de lo que se cobra cuando uno incumple un préstamo, en ese caso el interés es un 80% de interés de mora se llama, es un 80% de la tasa que cobra el mercado. Dice algunos ejemplos para que el, el común este, de los oyentes pueda comprenderlo. Bueno, eh, tenemos una serie de, de tasas en el mercado que publica el Banco Central, de hecho publicó en estos últimos días las que está vigente que fue la tasa promedio del primer trimestre del año, la, la publicó en estos días y es la que está vigente para todo el mes de mayo, en el que establece, por ejemplo, que la tasa de promedio al consumo fue en el mercado uruguayo 31,89%, y si eh, va con retención de haberes, o sea, con la cláusula de que me retienen, me cobran inmediatamente, que cobro mis haberes, es un 29,89, eso quiere decir eh, hasta 365 días de préstamos hasta un año, ¿verdad? Eso quiere decir que si yo estoy pidiendo un préstamo, por ejemplo, de 40.000 pesos un, a un banco, a una institución financiera, esta me puede cobrar, si es eh, un préstamo con retención de haberes, casi un 85%, hasta un 85% de interés Y si es sin retención de haber es todavía peor, ¿eh? 86, 87%, ese sería el tope. Pero hay otros casos eh, todavía mayores. Por ejemplo, si en lugar de tomar un crédito a un año, tomo un crédito a dos años de 40, de 40.000 pesos, bueno, me pueden estar cobrando hasta en promedio los bancos 87 con 25. Y considerando que no sea usura, puede saltar hasta el 144,44%, que es el 55% por encima de la tasa que cobra el mercado. ¿A qué voy con esto? Bueno, que realmente las tasas son muy altas y cada vez que uno solicita un crédito, un préstamo, yo sé que hay mucha gente que lo está necesitando en estos tiempos difíciles, es muy importante conocer exactamente qué es lo que lo, le están cobrando. Para colmo de males, Jorge, si esto fuera poco, hay otro ingrediente que confunde más a la gente y que hace la situación más riesgosa, que es tomar préstamos en monedas distintas a las que uno cobra. Cuando uno ve esta magnitud de tasas y de lo que cobran en peso, tienen la tendencia a pasarse, obviamente, a otra moneda, dólar, clásicamente es el, el clásico el dólar, y tomar préstamos en dólares. El razonamiento es el mismo, no puede ser un, un porcentaje más allá de del establecido por la ley. El problema es que el dólar tiene una tasa sensiblemente inferior a la de pesos. Por ejemplo, estuve mirando ¿eh? en el propio reporte del Banco Central para un préstamo de X cantidad, no importa la cifra, en dólares estarían cobrando 4,54% un banco y casi un 15% en pesos, lo cual estimula a la gente, a, a, este, a quien toma el préstamo a pedir en dólares. Lo que no, no comprende en ese momento que lo toma es que si mañana hay una devaluación importante de la moneda, terminamos en situaciones como la que vivimos en el año 2002 o en 1982, en los este las situaciones crisis eh, financieras pasadas. Así que, por un lado, se explica por qué son tan altas las tasas que están cobrando en las instituciones y que ofrecen diariamente, como tú comentabas la vez pasada, y al mismo tiempo el, el, el incentivo indirecto que existe en el sistema financiero para endeudarse en moneda extranjera Y acá tomar un riesgo que no es de tasa de interés, sino que es un riesgo cambiario. A todos aquellos que necesitan pedir prestado, presten mucha atención qué es lo que están pagando, qué es lo que están cobrando, eh, qué es lo que están este teniendo que pagar de tasas, porque realmente termina multiplicándose por varias cifras el capital solicitado originalmente. Eh, a ver si entendí. Te pongo un ejemplo y... y este el números gruesos para ver si entendí lo que dijiste si yo pido un préstamo de 100.000 pesos en 12 uh -huh. cuotas me pueden cobrar sumada a las 12 cuotas hasta 185.000 pesos si es menos de un año eh, eh, si, en, si está bien en un 80% hasta 180.000 pesos si es menos de un año, ¿verdad? claro, y si, ¿y si es en 12 cuotas? bueno, ahí estás dentro de un año Bueno, bien. Si te pasas, si te pasas del año, te ponen llegar a cobrar hasta el 100, más del doble y un, y más todavía hasta el 144% por el préstamo. O sea, de los 100.000 pesos terminas pagando 244.000 pesos si fuera, por ejemplo, a dos o tres años. Bueno, bien. te quiero trasladar una consulta de un oyente que está llegando en este momento. Buen día, ya que están hablando de préstamos, hace un tiempo fui al Banco República por un préstamo, tengo un monotributo, estoy al día, mis cuentas personales al día y quería 3000$, lo que podí, podía darme lo que podía darme, a ver un minutito que se me perdió acá, 3000$ dice, lo que podría podían darme a sola firma me daban 1780$ dólares. para darme esa cantidad de plata me pedían una cantidad de requisitos e iba a estudio, al final siempre terminas yendo a esas casas de préstamo y hacerte robar no fue en mi caso lo que solucioné de otra forma, dice Nicolás. Y sí. bueno, y sí bueno está pero quien te va a dar la plata, se te, se, te, te pide un montón de, de, de cosas, el Banco República te debe pedir un montón de, de información de repente para darte el crédito, sí, pero eso es inevitable, sí. ¿no? Efectivamente, siempre lo, las instituciones financieras piden alguna garantía y cuando esa sola firma tienen hasta un tope, que es lo que hablaba el oyente, y a partir de ahí empiezan, que, que no es muy alto, verdad como bien él dice, a partir de ahí empiezan a pedir estados contables o alguna garantía sobre la cual puedan eh, este trabajar en el caso de incumplimiento. Eso es bastante común y siempre, este es verdad lo que dice el oyente, eh, termina mucha gente yendo a instituciones públicas, no oficiales a veces y algunas oficiales que también que piden menos requisitos, asumen más riesgo y por ende cobran más interés. Claro. O sea que si por 100.000 pesos entonces cuotas me me este me cobran hasta 185.000 pesos no es usura. No, por el momento no con las tasas que están vigentes el día de hoy no. Mauro Mendiburu, gracias por tu aporte. Bueno, como siempre, buena semana para todos. Y lo ¿no? mismo para ti, gracias, chao. Chao. Frecuencia abierta.